de subversivas armonías bueno y vamos cantir, a leer los mensajes que nos que llegan eh, nata que está mirándonos por el youtube eh, graciela de Zunda, eh, sintonizando para escucharnos no. abrazos eh, fabio basteiro desde el gran buenos aires de mayari desde guatemala eh, lili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 La hierba de los caminos y sí, suena el club artístico Libertad. This song. să voi la El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 We're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 San Antonio but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 ...donde los yanquis tienen... ...el mango y la sartén... ...a veces me pregunto... ...¿qué hago yo aquí?... ...a veces me pregunto... Mientras ...la bordeta... la tarde ...se duerme frente a mí... ...mientras usted Martínez... ...se va en el jardín... ...y la dulce encarnita... ...García Corbejón... Confundía los etruscos con negros del Japón Entre miradas tiernas de Pablo el Empollón A veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? Intentando que aprendan lo de la ilustración Cuando ellos solo entienden cosas del rock and roll ...haciendo que comprendan una revolución... ...la rusa, la francesa, la de Tutankamón... Y ...encontrando a Picasso perdido en un balcón... ...a veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? Siento como los días se pierden sin un fin...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 Tentando que lo olviden clear realidad y rían con la broma de hacerles comparar e influencia mudejar dejar con el dalla paz a la vía la paz a la min bomba que gritan en el fútbol animando al personal a veces me pregunto qué hago yo aquí.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 Transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Para verte, tienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí mí se queda la clara, la extraña de transparencia, de luz que la presencia. con mucho aprecio para el orgullo de todos los latinos Gabriel García Márquez tu amor revolucionario de cómo sea nueva empresa hay donde espera la firmeza de tu brazo libertario Adelante, como fundo a seguimos y cantando te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la extraña de transparencia de no Hasta la próxima semana. La otra oreja